Revelación Radio. Muy bien, estamos a 20 minutos para que s e a las 8 de la noche. Estamos con el oficio del Centro Turístico g u i l e n además a con librería n Abolbuta. Y déjeme contarle algo. Mañana sábado tenemos una discoteca en el recinto de eventos de. Evento de Del aeródromo de Cañete, ya ex discotectas, ex discoteca e r o p u e r t o a beneficio de Jano. Jano, cierto, el dueño de, y propietario del de, pub de y a b o que n a c e algunos días atrás sufrió un accidente. y Queremos ayudarlo a él, queremos apoyar a su familia económicamente, por supuesto. Y hemos organizado un grupo de amigos esta fiesta que va a ser como trasladar el pub de y a b o allá al aeródromo. Comenzando con karaoke y, y, y con baile, con luces, con muy buena,、eh, una muy buena producción. ¿ya? Y estamos invitando a todos los amigos, a toda la gente que quiera pasarlo bien, que mañana vaya a disfrutar de esta fiesta en el, en el aeródromo, ¿ya? en la ex TAS. Muy bien, estamos a 19 minutos para las 8 de la noche, y estamos ya sentaditos acá con、eh, don Hernaldo Astudillo, comandante del cuerpo de bomberos de Cañete. A quien le queremos agradecer, primero que nada, por haber、eh, acudido a este llamado, <ríe> ya, para ponerlo en términos, bomberiles, y de poder tratar un tema tan importante、eh, y que está, nos está causando muchos problemas, mucho daño a las familias、eh, de Cañete. Don h e r n a n d o buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Don h e r n a n d o ¿por qué este año hemos tenido tanto s incendio s en Cañete? Yo creo que pasa por.、Eh... La, eh, bueno, la, el, el fuego es un, es un elemento que, si nosotros lo sabemos utilizar, tiene grandes beneficios. Pero si se nos escapa de las manos, causa e s t r a g o con lo que ocurrió en el día de ayer. Yo pienso que pasa por una parte cultural que la gente、eh, muchas veces no toma conciencia, no tiene、eh, la conciencia de poder velar por la seguridad propia en su hogar. Eh, generalmente, todo esto, igual que el accidente del tránsito, La, los incendios, igual que el accidente del tránsito, donde el 99% es falla humana, ya sea por una u otra razón: que se deja una estufa con demasiada carga en su interior, los cañones no se r e a l i z a n en forma periódica, no se hace una limpieza, una mantención como, como debe hacerse, y, o, o, o secar ropa. Muchas veces dejan secando ropa, colchones a la orilla de las estufas, los dejan ahí y se despreocupan de eso.、Sí. Y eso produce, ¿no s c i e r inflamación, la misma radiación de calor, que hay, hay algunos elementos que, que con poca radiación de calor prenden. Y pasa por eso. Y este año, particularmente,、eh, ¿ha habido algún,、eh, algunas circunstancias que se han ido repitiendo durante el año de, de, de causas, digamos, basales de un incendio? A ver,、eh, dentro de los incendios estructurales que se dan aquí dentro de la comuna, yo me atrevería a decir de que el 70% son、eh, productos de las estufas, las estufas de leña,、yeah. la estufa de combustión. O sea, todo lo relacionado con lo que es、eh, leña en este、yeah. caso. Porque aquí no se usa el carbón de piedra.、Sí. Eh, pasa es, por eso. ¿Cuál es el problema ahí? El problema está de que、eh, los incendios se producen porque mala mantención, primero de, lo, de los ductos, de los caños n e de, de evacuación de los gases calientes, ¿no es cierto? Los cañones que salen al exterior.、Eh, mala, mala instalación muchas veces, aquí en Cañete hay casa nueva. Recién entregas, d a donde tuvimos una emergencia en la reciente población、sí. que está al lado norte de la ciudad. En el verano. En el verano,、mm -hmm. que se hizo una instalación de un ducto de, de evacuación de, de los gases calientes, apegado, ¿no es cierto?, a la madera. Entonces, la radiación de calor que produce eso.、Y、es... Atravesando poco, dos pisos, digamos. Exactamente. Piso. Y entonces, la, la radiación de calor、eh, es tan fuerte que hace ignición rápidamente la madera. Eh, lo otro es、eh, la mala mantención. La gente enciende sus estufas en el mes de abril ¿Ya? sin haber previamente haber revisado sus cañones y haber hecho una mantención. Y saber en qué condiciones están e e x a a c t m t e para iniciar la temporada. Exactamente. Muchas veces se usa leña que está húmeda,、eh, se usa harta leña de pino, cocos que se vende harto. ¿Qué pasa produce, con eso? Produce una. Produce una adherencia mayor, ¿no es cierto?, que la leña seca, la humedad, la adherencia de la resina se pega mucho al cañón en su interior.、Yeah. Y eso dificulta, ¿no es cierto?, la e v a c u a c i ó n de los gases calientes, que al final se obstruye.、Yeah. Se obstruye.、Eh, y ahí se producen los recalentamientos, los famosos recalentamientos, que nosotros acudimos ¿Sí? a las 11 de la noche, a las 9, a las 10, jamás、eh, con i n c e n d i o afortunadamente. Pero pasa por eso, que la gente enciende sus estufas sin haber. Visto, revisado, ¿no es cierto? Habrá hecho una revisión previa. Ayer,、eh, luego, ¿cierto? De, del incendio que terminó la vida con, con dos menores, dos, dos hermanitos, ¿cierto? Un hecho tan trágico, tan lamentable que no terminamos, de, ¿cierto?, de asumir como, como cañitinos, como seres humanos en nuestra zona.、Eh, el alcalde Jorge r a o n i c h habló con nosotros y, y hablábamos también ahí en esa entrevista de una campaña fuerte de, de prevención. Y yo le comentaba en esta radio,、eh, a pesar de que a lo mejor yo no soy dueño de la radio, pero yo estoy seguro que no van a pagar ningún peso nadie que haga una prevención para tratar de evitar hechos como esto, o r e c l a m a m i e n t o s de estufa, o, o que tiene que ver ¿cierto? Con, con, la, con una mantención, mantención mal hecha o no efectuada.、Eh, y él se comprometió, en cierta manera, de poder iniciar una campaña, y nos falta también. Quizás la parte más importante que son los expertos ¿cierto? en el tema de bomberos, y por eso usted está invitado acá hoy día, y le agradezco. Y, y quiero saber respecto a eso, su opinión, si, si usted está dispuesto, digamos, a, como comandante, a iniciar una campaña fuerte en nuestra ciudad y que a lo mejor puede ser copiada por otras ciudades, por una campaña realmente de verdad y de, de, de educación hacia la población para evitar siniestros. A ver,、eh, mira, nosotros todos los años, cuando. Iniciamos nuestra campaña anual de la colecta económica. Nuestra、eh, hacemos panfletos n o cierto?, es de prevención de incendios, pero no es malo. Donde a lo mejor se le puede machacar todos los días o toda la semana、eh, a los dueños de casa, en este caso, que son los que tendrían que ser los expertos prevencionistas de riesgo en su propio hogar, educar n o ¿cierto?, a sus hijos、eh, en base a mostrarles las vías de escape de la casa. Eh, eh, ver, enseñarles cómo, se usa, cómo es el uso de, la, de, la, de las fuentes de calor que existen en la casa.、Yeah. La s fuente s de calor me refiero yo a la cocina leña, a la estufa parafina, al brasero, a la cocina, a, la cocina,、eh, a las mismas estas combustión lenta que、sí. son muy seguras, pero también que tienen, requieren ¿no、cierto? una mantención y requieren un buen manejo.、Claro. Y yo creo que pasa por eso, que, que los papás de repente. Eh, bueno, aquí hay mucha gente que trabaja. Hay matrimonios jóvenes que salen los dos a trabajar y de repente llegan los niños en la tarde a sus casas.、Uh -huh. o, o, o se van antes los papás y dejan a los niños.、Eh, lo que nos ha pasado muchas veces eh, eh, que hemos ido a, a las dos de la tarde a pagar un incendio una casa donde menores han quedado cocinándose, ¿no es cierto? Porque sus papás han tenido que salir a trabajar. Y han, se han descuidado, ¿no es cierto? Con un aceite, con una tetera, se han quemado y se han producido incendios. Yo, pas, yo creo que pasa por eso d a r a lo mejor unas buenas charlas, que la gente les va a servir mucho. Y e n c a n t a d o nosotros dispuestos 100% a una labor preventiva, porque, bomberos, claro, nosotros、eh, estamos para servir a la comunidad.、Eh, ojalá no hubieran incendios, ojalá no hubieran incendios, ni accidente del tránsito, ni ninguna desgracia para. Lamentar, pero los bomberos existimos para servir y estamos al servicio de la comunidad. Estamos conversando con don Hernaldo Astudillo, él es el comandante del cuerpo de bomberos de Cañete,、eh, respecto cierto, a los incendios que hemos tenido en nuestra ciudad, y por eso estamos conversando con él y tratando de iniciar, tal vez,、eh, tratando de motivar a que podamos, entre todos, hacer una campaña para tratar de evitar los incendios, eh, comandante. Eh, Algunas cosas específicas que nosotros tenemos que, como papás, como mamás, tenemos que saber o tenemos que salvaguardar en nuestro hogar, estemos en la casa o no estemos en la casa. Detalle importante: usted mencionaba de repente cierto, esto de, de, de la ropa tendida a ser cerca de, de la cocina, pero ¿qué otras formas mira, de evitar? Yo pienso, yo vuelvo a reiterar: lo material se puede recuperar. Yo pienso que los papás, lo primero que tienen que enseñarle a nuestros hijos son las vías de evacuación de la casa. Ok. Eso, es primero que nada, enseñarle a los、claro. hijos. Primero, oye, hijo, se produjo un incendio, ya sea en cualquier punto de la casa. ¿Cuántas vías de evacuación debería tener una casa? ¿Por lo menos dos? Por lo menos dos.、Yeah. Por lo menos dos. Y que los niños sepan para dónde arrancar. Y que tienen que pues, salir de la y casa. Y que s a l Los niños no pueden apagar un incendio. Ni un dueño de casa tampoco, salvo que sea un amago, incendio, sí, tal vez sí. No tienen los elementos.、Yeah. Y yo creo que lo primero es、eh, evacuar la casa. Después vemos cómo se apaga. Pero la vida la v i de a d las personas es impagable. Las cosas materiales se recuperan. Entonces va por eso. Segundo, diría yo, tener mucho cuidado en este tiempo. Partimos con la temporada de invierno, ¿no es cierto?、Uh -huh. Que lo que es típico es l sobrecalentamiento de las estufas y las cocinas y todo lo que t e r e l a c i o n a b a con la fuente de calor. Eso porque le echamos demasiada demasiado leña. Demasiado leña, ¿no es、yeah. cierto?、Eh, Y quieren temperar la casa, ojalá en 5 minutos.、Claro. Y eso no, porque la radiación de calor es muy grande, muy tremenda. ¿Eso qué produce en, en, en la parte técnica, en lo, en lo práctico, que cuando le e c h o demasiada eh, eh, leña a la estufa,、eh, ¿por dónde comienza el problema? ¿Por el cañón? Se, el, se el, el ducto, el ducto claro. El ducto. el ducto de evacuación de los gases calientes, en este caso los、ya. cañones, son los que evacúan todos los gases calientes.、Ya. Y los gases calientes producen una radiación de calor tremenda. ¿Ya? Y cuando el, el tiraje en este caso ¿Ya? no está bien manejado, si nosotros tenemos un tiraje el, tiraje, el tiraje tiene que baj,、eh, bajar el aire en, la, en las combustiones, en las cocinas, leña, tiraje sin, sin aire, o sea que la leña se queme solamente en la cámara, que la llama no salga ¿no cierto? hacia el cañón, hacia que, que salga solamente、Perfecto. el humo, humo que ¿no、se、cierto? queme en la cámara, en la p i s a s a Exactamente, es decir, por ejemplo. Para que quede muy clarito, porque estos son detalles que pueden ser muy importantes.、Eh, si yo tengo, ¿cierto? conozco el tiraje. Si el tiraje es probablemente, si va a la izquierda, ¿cierto? como que el fuego se tiende a apagar. Como que Exactamente. Le falta claro.、Si、va la Esa deshacha, es a c á m a l a de r e c h a Como、aire. que se enciende más、ah, porque entra más aire. Tú regulas la cámara de ahí. ¿Dónde, ¿Dónde sería、eh, adecuado dejar el, Mira, yo, el tiraje? Yo en, yo en mi casa manejo todos los tirajes prácticamente cerrados. Ah, y Claro. Casi como el fuego、eh, Exactamente. consumiéndose muy, lento. muy lentamente. o Muy l e n t El tiraje se abre solamente para dar, para, para, ¿Para ir a la, la flama, ¿no es cierto?、Yeah. Una vez que p r e n d i ó el carbón, tú, el, la leña tienes que、sí. regular el paso de aire para que no se transforme en un soplete, porque si no se transforma cuando tú tomas un soplete y lo pones a toda llama a la intemperie, es lo mismo que ocurre en un cañón. Ya, cuando están los a i r e el, el, el paso de aire abierto,、uh -huh. el ducto se transforma en un soplete, en una b a z u o k a en una lanzallama. Claro, claro. ¿Y,、si、y eso, eso produce radiación、recalienta? de calor. Los cañones, generalmente, las estufas están、eh, al, al lado de la pared, ¿no es cierto? Las paredes de repente no están muy bien aisladas, produce una radiación de calor y eso viene de la combustión de la madera.、Eh, ¿Cuánto? Palos de leña deberíamos ponerle a la estufa dos, t r 2, 3, ya 4, un cuarto, ya es demasiado. Mira si es suficiente de repente con un palo. Tú le pones un trozo de, de una combustión lenta, un palo de, no sé, de 20 centímetros de diámetro. Y ese madero te va a durar prácticamente una hora y media, dos horas.、Yeah. Si le pones tres te va a durar lo mismo. Entonces,、no. va por eso, que tienen que aprender a usar la calefacción. La calefacción tiene que usarse en forma moderada, o sea que las estufas no se sobrecarguen. Ocurre lo mismo con la energía eléctrica. Muchas veces hemos ido a incendios, donde no es cierto, tenemos un conector de energía donde hay cuatro o, o tres conductores conectados a ese conector. Donde la lavadora, solamente. Un tienen una lavadora, tienen el microondas y, y la, y la, y la, la, la ponen en el refrigerador. Esa ya, ese ese, ese conector ya está sobrecargado. También hay que tener cuidado los instaladores eléctricos, los cables ¿no、es cierto? que se utilizan en, en las casas. Tiene que ser ojalá de 2,5. El, el grosor, r El de... grosor, el diámetro de, de, de 2,5. A la hora de construir, de instalar. Las cinco... puntas tienen que ir estañadas, soldadas. Un buen instalador, ¿no es cierto? Autorizado, hace un trabajo profesional. Muchas veces la gente saca arranques de energía por las de ellos, los tiran para otra pieza y se producen. Nosotros hemos, se han q u e m a d o c a s a se s han quemado casas por estar una ampolleta suelta, ¿sabías tú eso? No lo、no、sé. Las ampolletas, ¿no es cierto? El hecho de estar encendidas emiten calor. El soquete. el soquete es l o q u e e es t de cobre o de un material, ¿no es cierto?,、eh, que es ultraliviano. Y eso se produce, y eso se produce、eh, que una, una, una energía calórica.、Uh -huh. Y al final el material se condensa, se abre, se expande. Y se produce el mal paso a la corriente. Lo que produce, ¿no es cierto?, un recalentamiento. Un recalentamiento en, lo, en el conducto de energía. Con la posterior flama de, del, del conducto.、Claro. Comandante,、eh, tenemos a alguien en línea que quiere hacer una consulta importante. A ver,、eh, yo l o voy a pasar el, ¿Sí? el, el Lo fórum、bueno, para que usted pueda escuchar la consulta. s a l u buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?、Eh, con Luis Altamirano. Luis Altamirano. Hola,、sí. eh, ¿cuánto usted hola. quiere hacer una consulta, al comandante? Sí, mira, lo que me,、eh, estoy escuchando es muy interesante lo que está diciendo el comandante Bombero. respecto a la, a, la, a la limpieza que se hace n los cañones n o cierto?, es de la estufa a combustión lenta. Pero sería bueno que nos dijeran los auditores respecto a cuál es el, el aislante que se le coloca a los cañones entre techo, o si es recomendable, por ejemplo, ponerle un doble cañón, o cuál es el expresor que quizás puede tener esta estufa a combustión lenta que sabemos n o cierto?, es que emiten h a s t a radiaciones hacia el exterior. No sé si nos p o d r í a indicar un poco de, de qué se trata este tema o cómo podríamos prevenir un poco más respecto a la instalación de estas estufas. Ok, Luis, muchas gracias. Él te sí, va a contestar、okay. en línea. Ya está, Luego. Gracias. Sí. Adelante. Buenas, buenas. Buena í sí. Interesante que la gente se preocupe de esto.、Eh, aquí en Cañete hay, hay varios instaladores, hay muy buenos instaladores、eh, de e s t u f a y de cocina. Generalmente lo, los maestros, cuando hacen las instalaciones, Eh, ponen un, en, en el entretecho, ¿no es cierto? Entre el cielo y el techo de la vivienda, que sería el e n t r e t e c o ¿Sí? ¿Sí? se pone un doble cañón. Claro. Y dentro de ese doble cañón va una fibra de vidrio que es un aislante del calor. ¿Ya? ya. El aislante tiene que ser fibra de vidrio para, primero, para que aísle el calor. Los ratones no juntan tampoco basura y nada de eso. Entonces la, la, te aísla, te aísla ¿no、es cierto? las temperaturas、eh, con la doble cámara. Es lo ideal.、Eh, poner un ducto en forma recta, ¿no es cierto? No, no, no. ¿Uno no, solo? No, no, no. No, no es la,、no、la forma.、Ya. No es la forma. Ahora, el tipo de gorro también tiene que ser un tipo de gorro, de gorro ciclónico. El cual, ¿no es cierto?, el viento que está en el exterior ¿ya? hace que el aire penetre. Hacia el interior del cañón y lo ventila, lo mantiene frío. Es importante eso, no es llegar y ponerle un gorro、yeah. a las estufas, sobre todo para que、rombra. no se eche el agua. Exactamente. La, el, el, el gorro, ¿no es cierto? El Tiene, objetivo es. o j a l á un gorro anticiclónico, ciclónico,、uh -huh. para que pueda el, el, el aire filtrar, ¿no es cierto?, y tener un proceso de enfriamiento el cañón. Eso es lo ideal, o sea que, lo óptimo. Se, que, que se pueda enfriar el cañón, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Ahora, la, la roseta, la roseta que se pone en el cielo, en el techo, ¿no es cierto?, en el cielo de la casa, la roseta tiene que, a lo menos, tiene que ir separado de dos a tres pulgadas de la madera, el cañón. La roseta tiene que ser, en forma proporcional, tres veces más grande del diámetro del cañón. O sea, si tengo un cañón de 5,、sí, ojalá de ponerle una roseta de 15.、Claro. Para que eso quede bien aislado, s i pasa por eso. Una buena instalación nos va a permitir no es cierto es usar bien de la calefacción. Bueno, estamos conversando con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cañete. Si tenemos algún auditor o auditora que se quiere sumar、eh, a nuestras、eh, preguntas, puede llamarnos al teléfono de la radio al 2613022. 261 Y aprovechar esta gran visita que tenemos hoy día en nuestro programa, que nos quedan 10 minutos nomás, que sabemos que el comandante tiene que, tiene que hacer, a s que tenemos 10 minutos con él. Que puede llamar ahora, ahora para algún tipo de consulta al 261-3022.、Eh, y estoy seguro que el comandante h e r n a n d o Astudillo va a estar muy、eh, gustoso de poder responder cualquier duda que usted tenga.、Eh, don h e r n a n d o tengo una consulta. Usted hablaba cierto, de algunas eh, personas eh, que tienen el oficio de instalar cañones acá en Cañete. Ustedes.、Eh, ¿Tienen algunas、eh, personas eh, que pudieran recomendar?、Eh, ustedes conocen el trabajo que ellos hacen, que ustedes, b o m b e r o s g a r a n t i c e que, que estas personas están, no sé, no sé están.、Eh, no, la, la, lamentablemente, nosotros no tenemos la certificación de, lo, de, de estos instaladores. Pero sí hay varios, sí hay varios que, que se dedican y que sí saben hacer el trabajo, son conocidos、Ajá. aquí en Cañete.、Eh, el mismo joven m o n a r i que trabaja en el hospital. Ajá. Es un muy buen instalador, muy responsable.、Eh, hay otro chico, Kiki, que trabajaba aquí en Forestal Mininco. También es muy buen instalador. Y así hay varios. Comandante, tenemos otra consulta al teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Tú hablas con Víctor González. Hola,、eh, Víctor. Hola. Te、Cuéntanos. felicito por el programa. Muchas gracias. Todo lo que significa poder aportar lo que es el conocimiento y el desarrollo, creo que es bueno.、Eh, mira. Eh, dentro de todas las cosas que, que hemos tenido que vivir en las últimas horas, hay una tremenda verdad que yo creo que el comandante, a lo mejor mucha gente cañita la conocemos, y que anoche también el alcalde, en una conversación que sostuvimos,、eh, lo planteó muy directamente.、Eh, los niños、eh, no saben o no están preparados para enfrentarse a una situación como la vivía,、eh, que faltaba educación. Incluso él anoche conversaba de que iba a proponer、eh, un programa educativo. Con la finalidad de que los jóvenes, que los niños supieran qué hacer frente a, a, a esta situación específicamente.、Uh -huh. eh, sería a lo mejor también muy interesante que los medios de comunicación de la comuna pudieran, a través junto con, con Bombero, iniciar una campaña de apoyo con la finalidad a lo mejor de pequeños microespacios de、uh -huh. 50 segundos, un minuto, poder explicar、eh, o enseñar、eh, a la comunidad,、uh -huh. eh, específicamente a los niños, e n f o c a d o a los niños, qué hacer. En caso de una situación como esta, hoy día son muchos los niños que quedan solos. Creo que sería muy interesante, a lo mejor, poder、eh, educar en este sentido. Y creo que Bombero tiene, a lo mejor,、oh, la tremenda voluntad. Sabemos de que tiene, mucha, tiene mucho trabajo y tiene muchas cosas, pero creo que es una verdad, ciencia cierta. Los niños, frente a una situación como esta, no saben qué hacer. Que tengas buena noche. Ok, muchas gracias, Víctor. Comandante. Sí, bueno, con Don Víctor he tenido la oportunidad también de. De, de haber conversado muchas veces de temas de incendios en entrevistas anteriores.、Uh -huh. Efectivamente, o sea, la institución que yo represento está llana a c o b e r a r en lo que sea.、Eh, uh -huh. A nosotros nos encantaría poder、eh, llegar en forma más masiva en lo que es prevención de, de este tipo de incendios estructurales. Es una preocupación nuestra día a día, o sea, generalmente cuando empiezan estos fríos, nosotros ya nos ponemos en alerta porque sabemos que vamos a tener un par llamado.、Uh -huh. Y、no、esta, ojalá que no sean de esta característica, porque ayer nosotros estamos capacitados para salvar vidas. Y ayer nos vimos, nos vimos muy frustrados, todos nuestros voluntarios, mis voluntarios muy frustrados, de no haber podido haber hecho una labor más efectiva de haber salvado la vida de los niños. Lamentablemente, lo, el fuego es así. Comandante, Pero, ¿cómo, ¿cómo queda el corazón de un bombero cuando se, se tiene que enfrentar este tipo de situaciones? Donde tiene que luchar contra el fuego, pensando que hay personas al interior de una casa, niños que finalmente no no, logra, no, no logran rescatar. ¿Cómo queda la, la emocionalidad del bombero? Los bomberos somos gente de muchos sentimientos.、Eh, nosotros tenemos un gran espíritu de servicio, por eso es que somos bomberos.、Eh, nosotros también somos padres, tenemos hijos. Y generalmente, cuando nos pasan este tipo de cosas, quedamos muy, muy, muy mal. Muy complicados porque la labor nuestra es salvar vidas. Después los viene. n、mm. Entonces es una tremenda responsabilidad que nosotros tenemos y que nos deja en muy, muy mal pie. En muy mal pie cuando se nos queman un par de, de, de niños, ¿no es cierto?、Uh -huh. Producto de un incendio. Estamos mal,、pues. ¿qué quieres que te diga?、Mm. Estamos todavía con el sentimiento muy herido.、Eh, sí, con la conciencia de haber hecho lo humanamente posible por ayudar a la gente. Para eso estamos hechos. Estamos preparados para la emergencia, pero también tenemos un corazón y lo tenemos grande. Nosotros, como、eh, la gente, y me, y me incluyo, ¿cierto?, que,、eh, que va a mirar a los, los incendios cuando estos ocurren, ¿ayuda a la gente en alguna manera? ¿O es eso de, de aglutinarnos, ¿cierto?, entorpece la labor del, de los bomberos? ¿Cuál, cuál es la visión que ustedes tienen respecto a la gente a, que va a mirar, que va a observar? Por supuesto, mira, fíjate que. buena la pregunta. Nosotros, cuando vamos a las emergencias,、eh, la gente nos obstaculiza el paso de los carros. O sea, van primero los automovilistas que nos van obstaculizando el、uh -huh. paso a la bomba, después la gente que corre y quieren estar encima del, del foco del incendio. No entiendo. Esos son segundos valiosos. Por supuesto, por supuesto. Un, un incendio declarado, oye, n cuatro minutos sacada la casa. En cuatro minutos sacaba una casa. Entonces, nosotros tenemos dos minutos para poder salvar parte de esa vivienda y poder salvarle la casa al vecino. Aquí las casas están una tras otra, la, la, los incendios por radiación, ¿no es cierto? Son pan de cada día.、Uh -huh. Y la gente optacoliza mucho. Yo、okay. les pediría. Con todo el corazón, con todo respeto a toda la, la, la comunidad, a toda la gente, que cuando ocurra este tipo de eventos, d i l e la pasada a los vehículos de emergencia, a la ambulancia, a los carabineros, a los bomberos. Nosotros vamos a trabajar, a tratar de ayudar, no a entorpecer la labor. ¿Qué, qué herramientas legales、eh, respecto a este mismo tema, que yo lo encuentro súper preocupante? Yo,、eh, déjeme contarle, yo la, tuve la experiencia de años atrás de,、eh, de vivir un año en Estados Unidos. Y ya el tema de las emergencias son realmente emergencias, se manejan pero a todo nivel y hay una tremenda educación de parte del público y de la gente. si,、eh, Por ejemplo, contarle: si s、si、hay un automovilista e s c u c h a o ve cierto un, un, un vehículo de emergencia, los automovilistas se abren todos, ambos costados.、Correcto. Y se detienen. Exactamente. Y se detienen. n、no, O sea, ni siquiera.、Ah. Eh, porque algunos, aquí en nuestro país, ¿cierto? En Cañete.、Eh, Le vemos, carrera echan carrera a la ambulancia. Le e c a n carrera y no me gana. O, y, o si pasa la ambulancia, me voy atrás. c i e r t o Pero allá la ley dice que tienen que abrirse y estacionarse. Y allá, si usted va a un carro, todos los vehículos se, se abren y se estacionan. Y se estacionan y se detienen. Correcto. Y tienen que detenerse. No <risa> importando. Si viene de atrás el vehículo de emergencia o viene del frente, de frente,、Correcto. se tienen que abrir y detenerse. Ahora,、parte. allá es muy es estrictamente penado, ¿cierto?,、eh, si un vehículo entorpece un, un,、eh, un móvil de emergencia. Además, por ejemplo, bueno, hay,、eh, hay un tema con los semáforos. Por ejemplo, los vehículos de emergencia tienen, tienen el control. De los semáforos que funcionan a través de c h i p、claro. por ejemplo, van pasando el semáforo y el, el bombero o l de la ambulancia correcto, va cambiando correcto, en,、sí. verde, dejando, en verde, dejando verde todo. b u e n o Aquí no, no, no existe, entiendo, en no, país, se, pero, no se da. Claro, pero es una cultura que está mucho más avanzada、sí. respecto a los temas,、eh, a, a las situaciones de emergencia.、Mm. Entonces, mi pregunta va,、eh, comandante: ¿existe、eh, alguna legalidad que, que, que le ampare en un momento que ustedes digan, este auto me entorpeció durante dos kilómetros para llegar allá? Y aquí está la patente.、Sí. ¿Qué podemos hacer? No, no, sí, lo podemos hacer. Legalmente, nosotros estamos autorizados y, es más, estamos facultados hasta para detener para detener una persona en un incendio, en este caso en una emergencia, que entorpezca la labor de bomberos y entregárselo a la policía, en este caso a Carabineros. Detenerlo. Detenerlo. Lo detenemos en el lugar del, del siniestro y se lo entregamos a Carabineros. ese es un, Por ley. por ley, Eso se hace, pareciera que no se hace. Mira, mucho. mira, no se hace porque generalmente uno está afanado, ¿no es cierto?, en. En suplir, o sea, en eh, eh, tratar de, de mejorar la emergencia que hay, en ese momento está v v i i e n d o Hay gente que, que entorpece, que critica. Nosotros perfectamente lo podríamos tomar y decirle: mire, señor Carabinero, el, el, el, el funcionario a cargo de Carabinero, este señor está entorpeciendo la labor de la emergencia. Lo、no、está、favor. molestando, lo、no、está futurando.、No、s Exactamente, yo lo he detenido. Y el Carabinero está obligado a llevarlo detenido. Y pasarlo ¿no、es cierto? Al, al tribunal con, correspondiente. ¿Usted está, en... ¿Usted está de acuerdo en que nos falta cultura nosotros como ciudadanos de, pero, pero por en supuesto, situaciones de emergencia? Por supuesto. Por sea supuesto. un peatón, sea un automovilista,、por、sea、supuesto. un vecino, un simple mirón. Por supuesto. Es que el, eh, bueno, eh, nos falta mucho. nos falta mucho falta Por eso es que se producen este tipo de eventos aquí en s o s o t r o s queremos iniciar u a campaña. r de... vamos, vamos a, de, vamos a, a iniciar. Y vamos a seguir no siento, m a s a c a n d o en esa parte para que la gente tome conciencia por su propia seguridad. No, no es la seguridad nuestra, es la de, de los vecinos, de ellos mismos. ¿Qué es lo que tienen dentro de su casa? ¿Cómo mejorar la seguridad dentro de su vivienda? ¿Cómo mejorar la seguridad de su familia? Qué es lo que a nosotros nos interesa. Comandante,、eh, sé que usted ya tiene una, una reunión importante que tiene que asistir, ya está de hecho atrasado. Queremos realmente agradecerle nuevamente el que haya aceptado venir acá. Ha sido un gusto. Hemos tenido participación también de nuestros auditores que le han hecho consulta, así que creo que ha sido bastante provechoso y esto debería terminar, sí o sí, en una campaña fuerte, junto con el alcalde, el consejo municipal y carabineros probablemente, ¿cierto?、Eh, lo, y los medios de comunicación que son tan importantes para difundir este tipo de campaña. Así que muchas gracias de verdad, comandante. ¿Te molesto? Sí. Dos, dos cosas. Adelante, por favor. Primero,、eh, bueno, a, a agradecer la, la gentileza de la radio, darnos esta oportunidad de, de podernos dirigir a, a nuestros vecinos.、Eh, ah, bueno, ah. hoy día nosotros fuimos con,、eh, con el capitán de la tercera compañía, don Carlos Cameron,、ah, que es, él pertenece al Departamento de Investigación de Incendios. Visitamos a don Claudio.、Eh, q u i e n e s t á hospitalizado, sí, el que sufrió el, el, el, el incendio. Padrastro, noche. El padrastro sí, de los conviviente niños. Conviviente de Claudia. Exacto. e s t á hospitalizado en l callejón. Lo, lo fuimos a visitar ayer,、eh, hoy día, y realmente, bueno,、eh, está todo quemado: sus plantas, sus pies, sus piernas, sus manos, sus brazos, su cara. Su cara muy afectado, muy choqueado por lo que pasó.、Uh -huh. eh, queríamos sacar algún, para terminar nuestra investigación, sacar algún tipo de información, y realmente él se la jugó. Por salvar a los niños y no, no, no, no lo pudo hacer. Casi, casi perdió la vida ese joven dentro de la vivienda. Y lo segundo, pedirle a los vecinos que estamos en plena, en plena campaña、no、cierto, del sobre.、Eh, yo sé que estamos viviendo una parte económica bien complicada. Nosotros hace dos años que venimos ahorrando en el cuerpo de Homero Cañete. Tenemos un ahorro bien considerable y nos queremos comprar un vehículo de rescate vehicular. Para dar una, una, una solución pronta, una, una emergencia profesional, oportuna, eficaz、eh, en todo lo que es accidente del tránsito. i n c l u s i v e de repente, cuando no haya, no, no exista el servicio de ambulancia,、uh -huh. poder trasladar un paciente grave a Concepción, a Cura Ni Lagua, donde el, el se requiera. Y para eso, ¿no s es c i r t o Estamos juntando el dinero, que tenemos que llegar a los 25 millones de pesos, que es lo que nos cuesta el carro,、yeah. y lo queremos comprar con recursos propios. Todas las platas que se han ido juntando, ¿no es cierto?, las tenemos ahorradas,、uh -huh. y eso, ese, ese, ese vehículo lo queremos comprar ahora en el mes de junio. Así que pedirle, por tu intermedio, ¿no es cierto?, de la radio、uh -huh. a toda la comunidad que nos coopere. Este año, ojalá con un poquito más, ¿no es cierto?, para poder lograr este objetivo. Bueno, los sobres ya están en las, en las casas y sí, los estamos pasando, recogiendo. Recog... Los lo estamos, lo、claro. estamos recogiendo. Y reiterar los agradecimientos por la radio y, y a vuestra disposición para cuando lo que requieran para poder seguir con esta campaña y esta conversación. Muchas gracias. Comandante, entonces, Hernando Astudillo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cañete, estuvo conversando con nosotros acá en Revelación Radio. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y ya retornamos a tu regreso a casa.